Nos proponemos conversar con el profesor Alción Cheroni, epistemólogo, columnista de este programa que tanto valora la audiencia de La 36, los diálogos con él. Y de alguna manera estoy seguro que vamos a sorprender a la audiencia sobre el, el tema que queremos eh, abordar con él o la personalidad que queremos de la cual queremos hablar con él. ¿Qué tal, Alción? ¿Cómo estás? Bien, buenos días, saludos a todos. Bueno, un gusto tenerte en este arranque de semana Igualmente. y decíamos que, que vamos a sorprender de alguna manera porque solemos hablar o de hechos históricos eh, vinculados a la, a la vida política de distintos pueblos o a personalidades, a revolucionarios, pero eh, queremos hablar hoy de alguien del cual eh, se va... A, Se cumple hoy, mejor dicho, eh, fecha de su muerte, ¿verdad? Uh -huh. Que es un pintor, que todo el mundo lo conoce por su obra pictórica, pero se conoce menos los avatares de su vida también y sus posicionamientos, por qué no decirlo, eh, políticos o cómo se plantaba ante los hechos históricos de su tiempo, ¿no? Que es eh, a quien conocemos como Vincent van Gogh, ¿verdad? Sí, de verdad, sí. Verdaderamente, es eh, sí, ...tomamos esta fecha, porque es una fecha trágica en la vida de, del gran pintor mm. impresionista... ...para recordar además una vida muy especial y que tiene mucho que ver con la política. Mm. Este, por eso creemos que podemos trazar ese, esos rasgos de esta vida... Tomándolos en referencia con problemas y circunstancias que, que sucedieron en aquella época, siglo XIX, siglo XIX, pero también con ciertas referencias a la actualidad, ¿no? Sí. Este, me parece que puede, podemos enfocarlo ahí. Es decir, aclaro que yo no soy un especialista en cuestiones de arte, sí. simplemente me, gusta las, me gustan ciertas tendencias, ciertas cosas, me impresionan otras. Por supuesto me gusta la pintura, la música, la, la poesía, las novelas. Y fundamentalmente creo que el personaje, la vida de de Van Gogh, es muy importante para reconocer la situación incluso del artista, de, de, de los artistas, poetas, literatos, este, y pintores, escultores, durante este periodo, que es el periodo que es que el capitalismo desarrolla una potencialidad nueva de, poderosa económicamente con la revolución industrial no claro. no siendo no siendo Van Gogh desde mi punto de vista un pintor de la revolución industrial sino de las circunstancias sociales que originó la, la revolución industrial no sí. es decir un poco por allí por allí este eh, quería simplemente sí, sí. situar pero si me permitís si me permiten una previa cuestión que me parece necesaria, por lo menos para mí hacerla. Yo quiero expresar mi solidaridad con la Universidad de las Madres de la Plaza de Mayo. Uh -huh. Es decir, la represión que se está teniendo sobre esta universidad popular, de cultura, de desarrollo cultural, eh, merece nuestra solidaridad. Y de mi punto de vista, merecería la solidaridad de nuestra universidad frente sí. a esta situación pero eso quería simplemente expresarlo como, sí. como elemento que también juega en la vida de Van Gogh. Porque si uno reconoce la vida de Van Gogh, sabe que hay dos cosas que podían pasarle en esta época. Ir preso, como uh -huh. fue en su época, terminar en un manicomio, como lo fue en su época, y a su vez, y a su vez, y a su vez, este, la posibilidad de que se le aplicara esta ley de residencias que parece que se sugieren ahora que las personas cierto. de la calle hay que llevarlas presas cierto mango fue eso estuvo en esa situación constante y, y el otro día estamos conversando acá en casa y decíamos bueno, escuchando al senador si eh, proponiendo que se lleve preso a las personas que están en la calle y que se expulse a los extranjeros, ¿no? Van Gogh fue un extranjero en Francia y vivió en la calle. Quiere decir que su destino acá no sería tenía muy bueno todo. tampoco, ¿no? Tenía todas las condiciones. Tenía todas las condiciones, sí, tenía todas las condiciones. ¿no? Las condiciones de alguien que en su vida eh, pasó por etapas distintas, que perteneció a una familia relativamente de clase media, bien, en el sentido que bien entre comillas, con un padre pastor evangélico con además eh, familiares muy muy importantes dentro del propio sistema de las galerías de arte del arte con un tío que era agente de una de las grandes este, empresas navieras de Holanda es decir, Van Gogh no era un desclasado, sí. sino que perteneció a ese nivel a ese nivel de, de, de vida común, de capas medias etcétera que se fue transformando en un proceso muy peculiar de su propia vida, ¿no? Porque inicialmente, bueno, hizo lo que tiene que hacer todo joven de esa época, es decir, es, eh, atendemos que Van Gogh nació en marzo de 1853, ¿no? Sí. Eh, quiere decir que fue un joven a los 17, 18 años, inició sus estudios, luego pasó a trabajar a los 18 años en una galería de arte muy muy importante, Goupil y compañía, que tenía, digamos, su sede en Holanda, pero también en, en Francia, en París y en, y, en, y, en, y en Inglaterra, en Londres, y Van Gogh vivió esa vida, comenzó a vivir la vida de tener relaciones directas con el arte. ¿Sí? Y allí, digamos, eh, este joven de 18, 20 años comenzó una vida... De, de una vida de representante de una firma mercantil, ¿no? Es decir, y él, digamos, asumió ese trabajo como tal, lo hizo durante muchos años, hasta que sufrió, yo diría, sufrió esas cosas que aparecen a veces en la vida personal, esos esos instantes de de resolución y de insatisfacción, esa vida no le no le gustaba y reaccionó frente a ella. Su padre era pastor evangélico y por lo tanto él asumió también ese camino sí. y quiso ser pastor evangélico. Y en ese tránsito, en ese tránsito comenzado siendo veinteañero, comenzó, para ser pastor evangélico había que estudiar, comenzó ese proceso también de formación, pero él sintió, yo diría, Voy a ponerme en la situación del propio banco Una especie de llamado hacia lo que el Evangelio tenía contenido Es decir, una adhesión de trasladar la palabra del Evangelio cristiano a los pobres Se introdujo en un mundo totalmente diferente al que había vivido Que es el de los trabajadores Pero no el mundo de los trabajadores Él después distinguirá en una carta, las distinciones muy precisas con respecto a los distintos niveles de, de, del proceso del trabajo, ¿no? Pero el mundo de los trabajadores, del trabajador minero, de los mineros. Sí. Es decir, en las condiciones que tenían los mineros en la segunda mitad del siglo XIX en Europa. Y eso fue para una transformación. Una transformación total, Él quiso llevar la palabra del de, de, de, de, de, de Evangelio a, a esos sectores, pero comenzó a ver su vida, a sentir cómo vivía. Cómo vivía. Y comenzó una adhesión, digamos, pasional, un amor fuerte sobre, sobre ese sector social. Y Van Gogh, que le gustaba dibujar, pintar, etcétera, comenzó a hacer sus primeras pinturas reflejando en ellas la vida de los mineros, de los, de los campesinos, los trabajadores del campo. Es decir, comenzó a ampliar su visión sobre el trabajo, del trabajo en las textiles. Es decir, todo eso que era la explosión de la economía y la transformación tecnológica del capitalismo, Bangola vivió desde el punto de vista de la explotación. Yo, en este caso... Acá, acá me impresiona Van Gogh, pero que es un joven de 20 y algo años, y, y, y quiero ubicarlo junto a otro joven, 20 también, pero de años anteriores, que fue Federico engel que tuvo una vida, una vida también muy peculiar, porque pertenecía a una familia de empresarios, que tenían empresas textiles, que comenzó a ver también él la vida de los trabajadores y escribió ese tremendo libro que se llama La situación de la clase obrera en Inglaterra los dos vieron, los dos internaron en ese mundo los dos vieron la explotación y los dos reaccionaron frente a la explotación y reaccionaron en forma distinta Federico Engels reaccionó juntándose con las manifestaciones sociales y políticas de la propia clase obrera Van Gogh no van Gogh, digamos, actuó de forma muy individual con respecto a, a esto. Van Gogh nunca fue un militante socialista. Mm. Fue un socialista sentimental. Comenzó a adherir el socialismo a través del propio evangelio y del propio sentimiento. Y a través de sus lecturas. Fue un lector de Solá, que también describió de, de, de, de, en su manera la situación de la clase obrera. Fue un lector apasionado de Víctor Hugo, que describía las grandes batallas de, la, de los combates callejeros en las revoluciones del 48, y así sucesivamente. Es decir, a, comenzó también a, co, a acompañarse con una lectura donde a, eh, los literatos, los, los poetas, etc., ¿no? como Hein, etcétera comenzaban a, a, a mostrar lo que era la situación de la clase o sea, también desde el punto de vista artístico y él lo expresó a través de esos dibujos tremendos esas pinturas que fueron rechazadas porque además son pinturas muy, muy fuertes ¿no? son pinturas que representan a, la, a, las, a las campesinas etcétera y, y Van Gogh comenzó a describirlos en su propia, digamos, realidad transmite ahí la realidad de la deformación que tiene el cuerpo de cosas, y Van Gogh embellece esos cuerpos el cuerpo de las mujeres que arrastran eh, las, cami las, las camionetas estas para, de, en las minas que tienen que arrastrarse que tienen que ir engorbados, que se van, digamos, que, su, que se van eh, envejeciendo rápidamente que, su, que se van, digamos, oscureciendo y Van Gogh eh, eh, hay una carta que es extraordinaria con respecto a esto Van Gogh discute con, con un ...con un marchán, con un vendedor de arte... ...que le dice... ...qué lindas estas... ...esfrines... Estas... ...la belleza de la mujer... ...y Van Gogh dice... ...pero hay otras bellezas... ...que son las bellezas de las trabajadoras... ...a lo cual el otro individuo reacciona... ...pero esa belleza no es una belleza... ...estamos viendo una mujer envejecida... ...estamos viendo manos toscas... ...esas manos son transformadores... ...no son toscas, le dice... ...le responde Van Gogh... ...es decir, ese es el gran sentimiento... ...que Van Gogh recibe en ese proceso que se va haciendo hacia lo que después va a construir como una de las primeras y grandes del, del impresionismo, ¿no? no fue fundado. Tenemos que hacer una pausa nosotros, ¿no? Sí, sí. Haciendo unos ruidos ahí el teléfono, no sé si es... Un tema de cable o es inalámbrico, si sí. Sí, yo tengo un inalámbrico, lo tengo, tengo en la mano. Está bien, está bueno, perfecto. Por ahora, se por, por ahora nos escuchamos. Está sí, nos escuchamos perfecto. Bueno. Hacemos la pausa, ¿podés? Sí, cómo no sí, Bueno, sí, sí, seguimos enseguidita sí, sí, sí. Seguimos conversando con el profesor Alción Cheroni A propósito de Vincent Van Gogh En el aniversario de su muerte Como Alción nos venía diciendo Nació el 30 de marzo de 1853 Y murió un día como hoy de 1890 A los 37 años 37 años, era jo muy, joven, sí. muy joven Muy joven, sí. muy joven Tiene una vida muy corta Van Gogh Me gustaría, si me permiten, sí. para, para un poco completar esta visión inicial, citar una frase de Van Gogh. Dice en una de sus cartas a su hermano Teo, Soy un pintor de campesinos. No he meditado porque sí tantas tardes cerca el fuego entre los mineros, los carboneros de turba y los tejedores. En mi calidad de pintor y obrero. Así se definió Van Gogh. Cuando uno mira sus cuadros, esas bellezas, que en la época que los, que los pintó fueron desechados totalmente, hoy son objetos de ventas multimillonarias, este, tiene que mirar así. Van Gogh exigía que se le viera como eso. Se le exigía que se le viera como un pintor de campesinos como que pasó esas tardes cerca del fuego con los mineros, los carboneros de turba y los tejedores. Es decir... No es cualquier cosa esto lo que nos está diciendo. Nos está expresando cuál fue el fundamento de su vida y de sus ansias y de su, digamos, y de su vocación como pintor. Sí. Él trasladó a sus cuadros todo eso. Y cuando uno ve esos girasoles, los cuerdos que vuelan, etc., todos los cuadros que, que, que recorren la vida, eh, eh, también, ve, también ve esa expresión. Es decir, él decía, estos cuadros hablan por mí, pero yo soy esto. No soy, no soy otra cosa que un pintor y un obrero. Esta es una, una cuestión interesantísima para apreciar la obra de, de este artista, ¿no? de, este gran, de este, uh -huh. este gran pintor, además. ¿no? Eh, que, creía que, creo que es necesario que, que uno recorra toda esa brutal correspondencia que ha tenido con su hermano, cerca de 600 y pico de cartas, donde él va relatando todo esto, le va contando su vida, le va trasladando, y va asumiendo o va... O, Digamos Objetivamente va, va, va Transformándose intelectualmente Ideológicamente Pasa de ser aquel joven vendedor Empresario de, de cuadros a, a, ser, a ser Un predicador y un pastor Que, que después renuncia a ello sí. Y no renuncia No renuncia por cualquier cosa Renuncia porque vive esta vida Dice que el, que el cristiano tiene que vivir esta vida Pero él comprueba Que los pastores cristianos son Representante del cristianismo no vive en esa vida. Claro. Entonces, entonces toma un camino, comienza a tomar un camino hacia una visión socialista muy humanitaria, digamos. Por eso lo comparaba con Engels. No, sí. no, no, no es el concepto que tenemos nosotros del socialismo proletario, político, científico, sino ese socialismo que que toda una, toda una corriente grande de intelectuales de esa época asumieron y que asumieron. ...a partir de, de algo que a Van Gogh también lo impactó... ...que fue lo que lo impactó más... ...y que fue lo, y que él tradujo como visión política de su momento... De ...hacia 1800 y, 1880 y pico... no ...hacia la, la, la década del 80... ...que fue la revolución del 48... ...la revolución del 48 para Van Gogh era una especie de, de faro... ...de faro que iluminaba el destino de una sociedad... ...que según él, y lo dice en sus cartas estaba en plena decadencia. Es decir, él está hablando del momento de, digamos, de impulso y de auge de la revolución industrial, mostrando la parte negativa de la revolución industrial. Mm. Y, y las consecuencias que podía padecer la sociedad hacia adelante. ¿no? Es decir, entonces toma sus lecturas, porque lo que él, él transmite son las lecturas, la lecturas de Solar, de Víctor Hugo, etc., sobre, la, sobre las revoluciones del 48 y hay una cuestión que es interesante también observar porque esto demuestra digamos hasta cuál es digamos el impacto de un acontecimiento de cual van Gogh por lo menos por lo menos de, dentro de mi conocimiento de mi escaso conocimiento de su obra o de, o de sus manifestaciones nunca al, al cual nunca se refirió que fue la comuna de París La guerra franco-prusiana era comuna de país, que lo debió haber afectado, él tenía 17, 18 años en esa época, así que por lo tanto tendría, tenía que tener, digamos, referencias sobre la comuna. Pero las referencias que había sobre la comuna que tenía él, eran las referencias de sus, digamos, de los actores mayores, de Solá, por ejemplo. Solá escribió mucho a favor de los obreros, los presentó, lo germina, los, es si la obra los presenta, pero los presenta de una forma distinta a lo que representa Engel, por ejemplo, o lo que representa el propio Bango. Es decir, Solá fue un enemigo de la Comuna de París. Sí. Es decir, hubo un conjunto de intelectuales que no acompañaron la Comuna, entre otros Solá. Y eh, por supuesto, Renan. Y esas son las lecturas de él sobre la comuna. Es decir, dos enemigos tremendos de, eh, que consideraron la comuna una barbarie cuando la barbarie fue la represión contra los comuneros. 30.000 fusilados por los versalleses esas cosas Van Gogh las tuvo fuera, él se refirió a la anterior revolución a la revolución del 48 que también Marx había escrito sobre la guerra civil en, en, en Francia de esa, de esa época, una formidable análisis, el 18 de brumario de Luis Bonaparte al cual también Van Gogh remite porque Van Gogh dice Este, este emperador, este emperador, al cual ellos despreciaban, como Víctor Hugo lo llamó, decía que era el, un enano, ¿no? Al cual despreciaron todos, este, este emperador es negativo, él, él se enfrentó a Luis, a Luis Bonaparte, vivió la época de, de, de la parte de la decadencia del imperio, cuando cae el imperio, y además siente que esa, esa caída es una caída beneficiosa pero no siente la necesidad de apoyar el esfuerzo político, revolucionario de las masas, aunque él a sí mismo asumió una posición como de revolucionario. Él en sus cartas a su hermano le, le, le dice cosas muy importantes con respecto a eso. Hace unas sí. diferencias, ¿no? Sí, es decir... eh, pero incluso en párrafos que vos nos mandaste de cartas a su hermano Teo, Eh, él justamente hace una comparación, a mí me, lo que más me impresiona es como que él va mostrando el proceso que él está haciendo de comprensión sí, de lo que está pasando sí, Y compara eh, lo que le pasa a él en su relación con el hermano, las diferencias que tienen, lo pone en el medio social Sí, sí, sí. y ahí es que compara con el 48 y si te imaginas si hubiéramos estado nosotros en el 48 sí, claro. vos estarías de tal lado y yo estaría de tal otro claro sí sí sí él habla de, de una de una diferenciación de una división fuerte no muy fuerte tú estás del lado de la barricada de los que tiran y yo estoy del lado de los que reciben <coughs> exacto. del lado de los trabajadores no exacto, es exacto. Decir, eh, estás apu me estás apuntando a mí pero la clara yo no estoy No estoy tirando, no estoy enojado, no estoy, eh, digamos, enemistado contigo. Estoy enemistado con el sistema. Sí, sí. Esto sí. creo que es, es, en eso hay claridad en Banco también, ¿no? Es decir, es el partido que tú has asumido, es el partido que explota. Entonces, por lo tanto, es el partido que nos mata. Es, sí. Eso, sí. este, eh, señala, ¿no? Y ahí dice una de las cosas más hermosas que se han escrito, ¿no? Sí. No sé, cito. Nos encontramos de nuevo frente a frente, aunque a decir verdad no haya barricadas, pero las hay para los espíritus que no pueden ponerse de acuerdo. Y esa frase tremenda, ¿no? Sí. El molino ya no está, pero el viento sigue todavía. Para que sepa también la audiencia de dónde viene esa sí, frase, sí. ¿no? Claro, claro. ¿Quién la dijo? Eh, si Él la repite en la carta, en la carta menos la repite dos veces, ¿no? Sí, exactamente. Repite dos veces es, esa frase. En fin, cito. Se estaba entonces en el 48, nosotros estamos hoy en el 84. El molino ya no está, pero el viento sigue de nuevo. ¿eh? Sí. Es, es decir, es una frase que es impactante por lo que anuncia. Porque posteriormente, en otra carta, también anuncia esto. También dice cosas con respecto a esta situación. ¿eh? este de, cuando cuando anuncia que, que estamos frente a un nuevo a una nueva época que va a venir una, una época que va a ser que va a ser una una época donde el mundo se va a transformar donde esta decadencia brutal que van Gogh señala este y distingue este nuevamente voy a estar ahí no y, y, y vuelvo a citar esa carta de Estamos en el último cuarto de un siglo que terminará en una revolución colosal. Pero eso no importa. Pero una cosa importa: no andar ignorante de la falsedad de la época, una ignorancia que ni siquiera reparase a pesar de todo en las horas insalubres, aficiantes y deprimentes que preceden a la tempestad, y que uno se diga: vivimos en plena angustia, pero las generaciones futuras podrán respirar más libremente. Yo creo que eso es fantástico. Yo creo que acá estamos definiendo, incluso para nuestra época, ¿no? Sí, exactamente. Que hemos tenido derrotas, a veces nos sentimos decepcionados, a veces amargados, a veces lanzamos insultos a los pueblos, y él dice, no, pero miren, esta es una época terrible, son horas insalubres, eficientes y deprimentes, pero que preceden a la tempestad. ¿Eh? Anuncia aquello que Marx tomaba de, de, de, del handle, ¿no? El topo que está agradando la tierra y que va sí. a surgir, que la revolución. Eso es lo que nos está diciendo. Sí. Tuvo conciencia de ese proceso. ¿No? Él eh, en un momento al hermano le dice, si será eh, para aplicar hoy, ¿no? Sí. Ni tú ni yo nos ocupamos de política. Sí, sí, sí. Pero estamos en la tierra, en el mundo, sí. Sí. y los hombres se agrupan a sí mismos en categorías. En tanto que individuos, uno se hace parte de un todo que constituye la humanidad. Es una definición también del lugar sí, también, sí. en la sociedad. Y es una definición de, mm. del, del lugar, de la sociedad y de la toma de partido. Exacto. Es decir, no se puede in ser indiferente. O se está o no se está. Sí, e incluso, salvando Incluso salvando los propios prejuicios que tenemos o tratando de salvarlos, o tratando de, de superarlos, por supuesto, más de que salvarlos, superarlos, o por, o por todas las cosas, ubicándonos en el proceso histórico. Sí, sí. Porque hoy tenemos, hoy estamos en ese proceso histórico. Es decir, tenemos atrás una gran derrota, en el, en el, propia, en el propio continente, en el propio país y en el mundo. Tenemos lo que... Lo que soberbiamente o se dice así al pasar la caída del socialismo, un disparate total pero va. ¿No? Y eso afloja. Eso lleva al, al escepticismo. Van Gogh dice, no, uno no se puede desesperar. Y, y lo dice Van Gogh que vivía en la, la. había adoptado una vida de miseria, ¿no? Que vivía de, de la mendicidad. Entonces, por lo tanto, también reconoce eso, ¿no? La toma de partido. No se puede ser indiferente. La indiferencia es, es algo negativo sí. es ponerse del lado del explotador es lo que dice, es lo que nos está diciendo es el mensaje de Van Gogh este, este, este es el lado de las barricadas un lado está al lado de los que explotan y nos matan y estamos nosotros los que estamos del otro lado de la barricada los que defendemos esto no al margen de cómo se haga y en este, este y en esta cuestión Van Gogh señala lo importante como como como lo, lo subrayabas tú no yo no milito No militamos, ni tú ni yo le dices al hermano, sí. pero, pero, pero militamos porque es una exigencia necesaria. Y todo lo que hizo posteriormente era eso, ¿no? Y, y por supuesto es la vivencia real del mundo. Hoy lo estamos viviendo, las circunstancias de esta, hay que escuchar las cosas que se dicen por, con Venezuela, ¿no? Sí, Entonces sí. uno tiene que estar del lado de la barricada, ¿no? ¿De qué sí. lado te pones de la barricada? Claro. Nada más, es sí. eso. Y después todo lo demás, todas las cuestiones que uno puede tener de diferencias o no, o la soberbia que uno puede tener señalando diferencias a los pueblos que luchan y diciendo que están errados o no, que es una soberbia que a veces la tomamos sí. y es indisculpable, sin embargo es, es estar con el imperialismo o contra el imperialismo. Sí. Esa es la opción. Tenemos que es opción. hacer una, una sí. pausa más, eh, sí. hay otra frase ahí, las palabras irritantes que me brotan son balas arrojadas, no sobre ti que eres mi hermano pero sí en general sobre el partido en el que te encuentras. Sí, sí. Yo tampoco me creo el blanco, ni mucho menos, de las palabras hirientes que vienen de ti. Pero tú tiras a la barricada y crees tener por eso un mérito. Y sucede que yo me encuentro detrás de ella. Esa hoy la podríamos decir, sí, con lo sí, que sí. está pasando en Venezuela. Ah, en Tirás a momento. la barricada y crees que es un mérito. En estos sí. momentos. Sí, exactamente. Seguimos con el profesor Alción Cheroni. Hay un mensaje, un audio que manda a Carlos Amir. Una maravilla la recreación que está haciendo Alción Chirone de eh, Van Gogh. Este, realmente una vida que nos deja un legado impresionante de, como persona, digamos. Y, y sí, y uno se explica a partir de lo que dice Cheroni la, la sensación de las copias que uno tiene posibilidades de ver de la obra de Van Gogh y son una cosa impresionante ¿no? y esto es impresionante porque los impresionistas justamente este que Van Gogh creo que es casi fundacional de eso eh, tenían con respecto a lo, al realismo pictórico eh, y muy culto de academia Tenían eso de que la realidad este, solamente se podía aprender de forma dialética, y la realidad estaba en movimiento, y, y eso es lo que más tiene la obra. Gracias, Alción Cheroni. Bueno, Alción, allí estaba Pero, Carlos Amir, entonces. Por supuesto, gracias a Carlos Amir. De, este, yo escucho la audición de ellos, como corresponde en esta vida que tengo acá, este pero, por supuesto, él ha dado una impresión, ha, ha juntado una impresión mucho más, digamos, más precisa con respecto a esa corriente que fue el impresionismo, ¿no? Mm. Del cual Van Gogh fue un partícipe. Sí, lo bueno también de, de revisar esto como corresponde en la vida de Van Gogh, Alciones, que a veces se habla, con suerte, de algunos... Eh, músicos sobre todo en cuanto al contexto del tiempo en el que desarrollaron su arte ¿no? o escritores pero está bueno hacer el mismo ejercicio con, con un pintor ¿no? que a veces se, es un arte tan separado de, de los otros de las más presentes en la vida de la gente claro. injustamente y demostrar también que desde eso desde esas historias como podríamos marcarlo acá en un Blanes o en O en tantos otros, en un Pedro Figari Están unidos a los Avatares de su tiempo, ¿no? Exacto, sí, sí, me parece importante Tu salvación Es, es, digamos, situarlos como corresponde ¿no? Sí. Además, vivieron Una época muy difícil Para, para, para estos eh, Intelectuales El capitalismo es muy cruel con los intelectuales sí. Muy cruel por dos cosas Muy cruel por lo que hizo Con Van Gogh Lo mató de hambre sí. Y muy cruel por cuando da beneficios, cuando los exalta. Es, ¿no? mm. es decir, eh, el, el siglo XIX, que es el siglo de la revolución industrial, que es el siglo de la plenitud del capitalismo en cuanto a sus condiciones, sí. nosotros tenemos la gran obra que nos muestra eso, que es el capital de Carlos Marx, es un siglo, además, que divide el trabajo, y que divide el trabajo intelectual, mm. que él separa el trabajador de su, pro, de su productos de su cosa y de su propia creación. Es decir, el, el, el y para esta, para un poeta, para un músico, para un pintor, para un escultor, esa es una tragedia. Es una tragedia casi tan, es decir, tan grave como lo que le pasó al propio trabajador cuando entró a la fábrica, cuando le sacaron sus instrumentos de trabajo. Van Gogh decía, yo pinto también los instrumentos de trabajo de esta gente, porque. Porque vea cómo, cómo los iban separando de, del proceso de producción y cómo ese proceso de producción era apropiado por una, por, por una clase que además se apropiaba enteramente del trabajador. No, solo, no solamente de su fuerza de trabajo, que es lo que le da la capacidad de producir pluralidad, y para eso existe el capitalismo, no para otras cosas. No para, lo, para satisfacer las necesidades humanas, eso es un accidente en, ese, en este proceso por lo menos en esta etapa de decadencia total que tiene este sistema, sino a su, a su vez lo, lo, lo que hizo, lo que llevó. Hay, hay, un, hay un escritor para mí impresionante con respecto a esto, con respecto a la situación de, de, del conocimiento, de la producción de conocimiento, del carácter del trabajo artístico, que, que fue Balzac. Balzac la comedia humana los dice, quizás llegue un día, dice Balzac, en que, en que ve, veamos una bolsa de las ideas, sí. pues, pero ya las buenas o malas, las ideas, se cotizan. Es decir, esa es una expresión concreta de la época. Este es el, este es el novelista del capitalismo, por eso lo estimaba más y Engels, sí. porque al, además de su visión aristocrática del mundo, su carácter derechista, de, de, su, de su visión política, Panzar escribió en, en la Comedia Humana con perfección lo que era el capitalismo. Lo que era esa burguesía ya, digamos, eh, después de las de revoluciones del 48, después del imperio, etc., lo que era esa, esa burguesía esfrutante, y esa burguesía esfrutante transformó al científico, al poeta, al pintor, este, al músico, los transformó simplemente en asalariados, los, inc los incorporó al proceso de producción y los explotó. Y eso es una de las cosas que nosotros vemos y vemos. Lo que pasa es que nosotros nos, nos, nos presentan una visión de los científicos, una visión de los poetas, una visión casi lírica, fuera de lugar, fuera de sentido. Claro. La producción de conocimiento también en la producción de conocimiento intervienen las masas, los trabajadores, que son los que producen conocimiento. ¿no? Y Van Gogh lo resaltó. Lo, lo resaltó. hay un, Ahora no, no lo tengo a mano, pero hay, hay un, una carta a su hermano que habla de las manos, que precisamente cuando hablaba de las bellezas de las manos de aquellas mujeres perfectas, Van Gogh dice, pero vean las manos de las obreras, esas manos transforman, esas manos son capaces de crear, son creativas, por lo tanto atrás de esas manos hay un cerebro que funciona, esa unidad la que Van Gogh, por la cual Van Gogh luchaba, esa es la unidad que para nosotros, los socialistas, Eh, científicos los que seguimos la concepción marxista es la unidad capital en el desarrollo de la vida humana el cerebro y las manos en conjunto sí. lo que ha hecho el, lo que ha hecho la burguesía lo que ha hecho el capitalismo es dividirlas dividirlas es sí. decir y sacarle al trabajador eh, o, o hacer que el trabajador se presente como una especie de ignorante alguien que hace cosas sin saber etcétera banco dice yo hice esto lo que hice esto porque veo trabajar porque los he visto he visto como crean aún esas dificultades, ¿no? Sí. Es decir, es, es muy importante todo esto, incluso porque Van Gogh llega a una situación que es interesante frente a la, para enfrentar el capitalismo, para enfrentar la explotación. Él quería, él quería crear una comunidad. Mm. Él luchó para crear una comunidad de, de, de, de pintores, de artistas, etc. Cuando se fue al, al sur de Francia, cuando vivió esa popella de la luminosidad del Mediterráneo y todas esas zonas, Arlé, etcétera cuando vio esos girasoles florecer, cuando vio esa luminosidad, cuando vio esos colores, dijo acá, nos debemos instalar y formar una comunidad. Es decir, una especie de comuna, ¿no? De, y vivir de nuestro trabajo. Sí. Ser nosotros. Y, y además ahí sostiene, y por eso llama a Gauguin, que viene, etcétera Para que venga Gauguin, y para que los grandes impresionistas que todavía estaban en París, que ya empezaban a obtener ciertos beneficios de su trabajo, eh, Cézanne, Monet, Mané, Pizarro, etcétera. También contribuyera una división interna donde se repartieran en comunidad el trabajo. ¿Qué, qué ejemplo también, no? ¿Qué, qué visión? Qué, ¿Qué circunstancia También aprendió eso. Aprendió lo que más decía en, el, en, el, en la crítica del, del, del programa de Gota. que va a haber un momento, que va a haber un momento que el trabajador, va, no, va, no es que vaya a recibir todo el proceso, pero el trabajador va a ser quien decida sobre el proceso histórico. Y eso es lo que Van Gogh buscó dentro de las limitaciones de su propia visión, ¿no? Por mm. supuesto, no, no, no lo podemos transformar, es decir, no lo podemos comparar ni siquiera con otro gran pintor de la época, que fue el, el pintor de la comuna, que fue Courbet, ¿no? No lo podemos comparar con él porque Courbet era revolucionario. Claro. estaba al frente de la comuna, luchaba por, por, por la defensa de la comuna, etc. Van Gogh no estuvo ni, en un frente ningún frente revolucionario como Courbet como Courbet y otros, ¿no? por uh -huh. supuesto, no solo, no solo fue Courbet quien acompañó a la comuna la comuna tuvo, a, al margen de un, de un mundo de intelectuales que la negaba, tuvo un mundo de intelectuales que la defendieron y entre ellos pintores, no uh -huh. solo Courbet Corot Manet uh -huh. Entre esos poetas, como Paul del Rey, es decir, la comuna que la han, la han querido pisotear y pasar como una vanga de, salte, perdón la expresión, como una comunidad de, de salvajes, de imbéciles, de bárbaros, y esas son las expresiones más cautas que puedo repetir de lo que dijeron sobre los comuneros, ¿no? o lo, lo que dijeron sobre las mujeres de los comuneros, eh, este... ...también tuvo, tuvo estos estos pensadores, también tuvo estos intelectuales... ...y creó además una asociación ¿no? de, de, de intelectuales... ...un comité de la Federación de los Artistas que dirigió Curvet... ...y en la cual tuvieron estos otros... ...es decir, la comuna fue el ejemplo total de que un gobierno obrero... ...lucha por la cultura, des desarrolla la misma, la impulsa... ...duró 70 días, pero en esos 70 días construyó un mundo, dijo cómo iba a ser el mundo nuevo dirigido por los trabajadores. Van Gogh quizá no haya tenido este impacto, pero sin embargo, en, en su propio proceso de vida lo sintió y lo expresó. Sí, cuando a veces se debate tanto Alción también sobre qué tipo de arte se inscribe en un, en un proyecto socialista, en una visión socialista y se, se quiere también... En rebajar no el arte en, en, con un impulso socialista eh, más allá de esos pintores de vanguardia comprometidos van Gogh, van Gogh es un ejemplo también de arte auténtico que se, donde se refleja la vida de los trabajadores y no otra cosa se espera sí. del arte que eso también no claro sí sí el arte y eso lo decía no el arte revolucionario ¿Sí? cuando se inscribe en el proceso de lucha de las propias masas populares Sí. Es, es, es como es como el conocimiento científico quién lo utiliza y para qué lo utiliza, sí. porque es la clave también de este proceso no sí. saber que saber que la ciencia no es algo por la, por la ciencia misma por el conocimiento mismo la ciencia también para las clases sociales poseedoras es un instrumento de, de apropiación del conocimiento y es un instrumento de explotación sí. no es decir, todos los días lo vemos porque en este mundo se vive diciendo hay que ponerle valor agregado a las cosas uh -huh. y cuando cuando se olvida cuando el, el, ese concepto de valor agregado tiene un concepto económico muy concreto es la explotación uh -huh. claro es claro. la teoría del valor trabajo es la teoría de la plusvalía entonces por lo tanto, más que teoría, es la práctica es el, el resultado de, de lo que hace una clase social para explotar a otro y vivir a costilla de otro ¿no? Uh -huh. Y en el caso de Van Gogh se da esta tremenda paradoja de que vivió la pobreza y que sus obras, como vos mencionaste ya al comienzo, se eh, crecieron en un valor impresionante después de, de su muerte, ¿no? Qué destino, ¿no? Sí. Qué destino. Sí. Es el destino del mercantilismo capitalista. Sí. Es el destino de, de, de la explotación llevada a sus límites extremos. Hoy Hoy, hoy se hacen multimillonarios y él mismo lo dice. Ahora recuerdo una carta, él mismo dice, dice, ahora nadie, na, nadie me apoya, mis cuadros no se venden. Y le dice al hermano, guardalo por las dudas. Dice, algún día, algún día dirán, los impresionistas son buena gente, los impresionistas hicieron algo bueno. Dice, yo no puedo vivir de mis cuadros, no se venden nadie los compra. Pero algún día vendrá, también vendrá algún día. Lo que pasa es que él no pudo disfrutar el día, ni siquiera los propios pintores y trabajadores, que viven en el pueblo, en el seno del pueblo, lo pueden disfrutar. Eso va en manos de los millonarios, ¿no? de, los, de los apropiadores del conocimiento que hace los trabajadores. Esa sí. es la clave de todo esto. Y Van Gogh nos da cierta clave. Nos permite por lo menos reflexionar sobre esto. Sí. No solo admirarnos frente a los cuadros, no solo sentirnos impactados por ellos, cuando lo vemos en reproducciones y más cuando alguno tiene la oportunidad de verlos directamente, que, se, que, que avasalla el color. Él dice, nosotros somos coloristas, nosotros tra trasladamos a nuestra, a nuestra pintura el, el color que vemos en el mundo, dice. Y, y dice una cosa interesante también para el proceso de producción de conocimiento. Dice, nuestros sentidos se adapta, se van transformando en el proceso mismo de cambio. Cuando vine al sur me di cuenta que veo de otra manera el mundo, porque veo otras cosas. Eso lo decía Diderot en la enciclopedia. Sí. Es decir, se el sentido se transforma en el proceso de trabajo entonces hay que liberar los sentidos es un, es un problema interesante es una cuestión importante para comprender también cómo se produce conocimiento pero bueno. su, su tramo final de vida fue muy muy duro, muy ¿no? duro con problemas sí. de, de salud mental como se menciona ahora tanto sí, sí, tiempo claro. y, y, sí. y no muy, no muy claro las distintas versiones respecto a su muerte con de un balazo. Sí, yo creo que eh, Arto fue, creo que Arto sí. sí, eh, escribió una obra en, en el estilo de Arto que se llama Van Gogh, el suicidado de la sociedad. Sí. Es decir, su autosuicidio fue impulsado por una situación imposible de salir, no tenía salida para él. Y las últimas cartas reflejan todo eso. Era consciente que estaba loco, como se decía... Sí asumo la locura, pero mi locura tiene que ver que la policía me lleva preso cuando estoy por la calle, tiene que ver con él. es decir, tiene que ver con una vida, una vida marginal. Mm. Entonces esas cosas las sintió y las transmitió en sus cartas, transmitió en sus cartas. Sí. No pudo, digamos, no pudo vivir la plenitud de su obra en el sentido de vivir relativamente bien, no vivió bien. mal y lo sintió y lo transmitió y se dio cuenta, y un día decidió ponerse un revólver en el pecho y tirarse. Su mano estaba dirigida por otros, sí. estaba dirigida por los explotadores, por lo que no quería. Y, y, y quiero terminar acá, perdón, porque no quiero seguir más, pero digo, no, no es que quiera seguir más, no quiero mucho tiempo. Y en esto, la vida de Courbet, el otro pintor, el Cousin Courbet, terminó siendo expulsado de Francia, perseguido Eh, los, los propios Versalles querían matarlo, querían verlo encerrado y pudo por lo menos salvarse, pero no fue fusilado pero también esa, esa es decir la vida que vivió Van Gogh la padeció también Curvet de la otra, de la otra instancia en que vivió que fue la comuna ¿no? entonces hay que tenerlo mucho en cuenta de, de, de, de, de con, qué es qué, qué, qué lo que nos está dando yo creo que es decir, la iniciativa de poder hablar de, de Van Gogh es poder hablar de nuestra época, de nuestro tiempo y de cómo nos sentimos y dónde estamos y dónde quedamos, ¿no? Sí. Está mandando un mensaje acá a Rodolfo, que es trabajador de la industria frigorífica, ah, dice sí. sobre la entrevista a Cheroni, siempre muy interesante, en estos días vi este dibujo que tiene una frase muy conocida de 1848 uh -huh. y tiene el lector de etiquetas, dice, parte sí. del paro de 24 horas hoy en el frigorífico. Sí. Eh, y él se refiere, esto es la música que trae de fondo, ¿no? Esta imagen que es eh, una trabajadora, por lo que el libro que lleva en la mano está en alemán, eh, Marx, el capital, y dice todo lo sagrado es profano y sí. finalmente el hombre se ve obligado a enfrentar serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas. Eh, en medio de la situación del, conf del conflicto, en el frigorífico, está mandando esto, ¿no? Sí, también es un reflejo interesantísimo, una representación interesantísima de toda esta lucha, ¿no? Sí, me parece que sí. Es verdaderamente hermoso y agradezco, eh, si tenemos que agradecer a quienes nos envían estos mensajes, ¿no? Alción, nosotros te queremos agradecer a vos una vez no. más por permitirnos este acercamiento y este abordaje también una parte... De, de la vida y de la lucha de la gente desde el arte que no siempre eh, toma la, la atención que merecería así que muchas gracias por este rato una vez más ¿eh? yo agradezco a ustedes pero agradezco en el fondo para que nuestros compañeros y compañeras este, vivan la vida de esta gente ¿no? uh -huh. y que son camaradas nuestros exacto un abrazo grande al siempre igualmente un abrazo a todos ustedes y a quienes nos acompañaron en esta día Gracias y saludos a la compañera. Gracias igualmente. Chau chau.